un poquito de salón aunque esté en mal claro. vista pero también hay que hacer eso reflexionar los datos y reflexionars en cuatro paredes claro claro claro por supuesto y además que bueno pues a ver, a veces hay que hacer controles estadísticos eh, de ver cuando por ejemplo eh, algunas voces aparecen eh, psicofónicas me imagino eh, me, me explico no y eh, aparecen en un determinado momento que impacto ahora estoy estudiando las altas frecuencias eh, en fin que, que, que tengo mucho margen para poder trabajar en la